Mama me vi en el espejo y Bien, volvimos. Son las 15 y 12 minutos y le damos la bienvenida a Juli porque arranca una nueva columna de Política Económica. Hola, querida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué seria bien. tu presentación? Eh, tu saludo. Ah, ¿Estás bien? Bueno, <risa> bien. ¿Te agarramos ocupada? No. No, no, está todo, está todo bajo control. Muy, muy, muy bien, muy bien, así me gusta. Bueno, igual, eh, semanas complicadas, Juli, si las hay, son Ni que estas. lo diga. Después de las PASO, eh, la verdad es que todo es muy difícil. Todo es sí. muy difícil. Sí, ¿Es, el, es la segunda vez que nos encontramos por las PASO, sí, la segunda, aunque qué rápido sí. que pasa. Sí, sí, la semana pasada y esta, y ninguna de las dos semanas han sido... Eh, temas sencillos de abordar, así que o sea, eso no pasó la semana pasada, calculo que esta no debe ser distinto, querida, porque yo abro el diario y ya me amanezco con una noticia del Fondo Monetario, así que te dejo el resto a vos. <risa> bueno, está bien, eh, vamos a empezar por ahí entonces. Por donde vos quieras. Porque, sí, vamos a empezar por ahí, porque en realidad lo más contundente de esta semana es que hoy mismo se terminó de cerrar el acuerdo para el desembolso de los 7.500 millones de dólares y la aprobación de la quinta y sexta revisión eh, que teníamos pendientes con el fondo, que, rememoremos un poco, estuvo de vacaciones y pateó la cosa para después de las uh -huh. PASO. Eh, y en el día de ayer, anteayer, viajó el equipo económico para Washington, se reunieron, están ahí, más hay un par de conferencias de prensa, bla. La cosa es que... Eh, tal como se preveía, porque habíamos sido tan buenos alumnos y buenos alumnos del fondo que el desembolso iba a suceder. Sabíamos. Sucedió. Que, obviamente sí. iba. iba a pasar así. Iba a pasar así y además en el mientras tanto se cerró también un acuerdo con el Banco Mundial, lo mismo por alrededor de eh, 650 millones de dólares, una parte para seguridad alimentaria, la tarjeta alimentar, por ejemplo, uh -huh. otra parte para el financiamiento de comercio exterior e importaciones para pymes y el Banco Interamericano de Desarrollo va a poner otra torta de plata, otros 650 millones para mejorar, modernizar la represa de Salto Grande ahí en nuestra frontera con, con Uruguay. Bueno, eh, de eso se, se trataba esta parte estos días después de las PASO para el equipo económico, digamos, atajar estos penales y fortalecer un poco las reservas para que no se vaya todo más a la mierda. Así dicho como en criollo, ¿no? Totalmente criollo, con una devaluación tremenda, con un aumento imposible. Digo, todo esto mientras sucedía en paralelo, eh, ¿no? Estas eh, contradicciones, o eh, no sé cómo decirle el nombre, ahora déjame pensar, pero digo, todo esto mientras se sucedía una de las mayores devaluaciones de los últimos días, de los últimos tiempos. Sí, y que, digamos, que va a ser eh, la piedra de toque, digamos, lo que marque. Uh -huh. Las, las políticas económicas de acá en adelante, por lo menos hasta octubre, eh, así es como se fijó, ¿no? El precio del dólar oficial hasta el 30 de octubre y hasta ahora tú, tenemos este capítulo desembolso fondo, desembolso de organizaciones internacionales, bancos mundiales, etc. El capítulo acuerdos de precios con empresas, con mayoristas, con supermercados, bueno, y falta el tercer capítulo de todo esto que, que tiene que ver también y y está entre las consecuencias de la, de la devaluación, que es la recomposición salarial. Todavía no están las medidas concretas sobre la mesa, hubo algunos pseudoanuncios, Agustín Rossi lo dijo por un lado, Massa lo dijo por el otro, pero medio como así, esperemos que pronto, digamos, la semana que viene, se, dé, eh, se, se, se anuncien las medidas concretas de recomposición salarial que se derivan directamente de una devaluación claro. hecha por el propio gobierno. Eh, lo mismo se hizo en el 2014, eh, cuando Axel estaba a la cabeza del Ministerio de Economía. Y esas medidas tienen que ser eh, bonos, aumentos, suma fija, reapertura de paritarias, etcétera. Claro que sí, claro que sí. Eh, primero porque eh, es imposible tener la devaluación que se tuvo eh, entre la semana pasada y esta, y no hablar de una regulación en los salarios. Pero aparte porque hay una gran demanda a nivel social, no sé cómo habrá sido en la Ciudad de Buenos Aires... Eh, y demás, digo, pero por ejemplo, acá, ayer, ya estos días vienen siendo días muy ásperos, muy duros, sí. con una parateada muy grande en los medios de comunicación para generar miedo, para generar... ¿no? Entonces hay, como, hay muchas cosas que afectan ¿no? cuando hay esta crisis económica tan grande eh, y que tiene que ser frenada y se tiene que frenar sí. con medidas concretas, ¿no? porque si no, no sirve. Sí, exacto. Además, ese, ese malestar general, social, eh, se, se re regenera cuando los grandes formadores de precios, los precios además, llevan al, eh, hacen llevar a las góndolas a productos claro. con aumentos superiores a la devaluación, superiores al aumento del no dólar paralelo, como los aumentos que se les cantan. Y, y ahí cuando vas a comprar, el malestar lo, lo, lo palpás entre la gente que tenés alrededor eh, muy rápidamente. Sí, total, total. Eh, yo te mencionaba, digo, la situación de Mar del Plata porque, bueno, lo veníamos charlando antes, no le damos mucha rosca en, en el programa, digo, para no seguir sumando esa parateada, pero se vienen días, no sucede siempre, hay como un gran desfasaje económico, hay incertidumbre de lo que va a pasar, incertidumbre de las medidas que se van a tomar, miedo, pánico en la gente y después, ¿no? Eh, todo eso que es usado por los medios. Eh, y obviamente porque están de la verdad enfrente para avispar, ¿no? para levantar el avispero. Eh, sí. Pero digo, hay que solucionar esto. Y esto es la única forma de solucionar, es tomando medidas concretas, medidas que, que tranquilicen a la gente. Sí, sí, que hasta incluso, bueno, desde nuestra perspectiva, también pueden ser hasta tardías, porque venimos hablando sí. de la suma fijo de la recomposición salarial desde hace un tiempo, pero bueno, no, eh, no sirve ahora, digamos, llorar sobre leche derramada, sino eso, accionar rápidamente, porque, bueno, tenemos además un proceso electoral que está en curso y claro. que y que va a estar totalmente determinado por por lo que suceda en, en nuestra economía de todos los días y y en ese sentido la verdad es que que uno de los temas del que, que del que nos ha hecho hablar el candidato que no las pasó y, y cómo ha corrido la agenda uh -huh. es de de la dolarización y es necesario desenmascarar un poco eh, esa esa mentira esa propuesta esa eh, no sé, ese, ese espejito de colores claro. eh, que, que, que promueve no solo eh, mi ley con esa palabra, sino que también promueve, y en esto es necesario que como electoras y electores equiparemos económicamente las propuestas de mi ley y de Juntos por el Cambio, la de Patricia Bullrich en particular, que ganó su interna, porque son muy parecidas, eh, incluso tienen el mismo jefe político, que es Mauricio Macri. Y de tan parecidas eh, se diluyen entre sí y eso hace una diferencia con la propuesta eh, de política económica que promueve Unión por la Patria, con todas las falencias de las que ya venimos hablando o que podemos eh, seguir insistiendo en ellas. Bueno, esa dolarización que eh, Patricia Bullrich llama administrar la economía bimonetaria o eh, semidolarización, no sé qué nombre de fantasía le puso, pero bueno, es... En la, en la base, la misma idea por parte de estos dos candidatos que salieron primero y segundo, primero y segunda, sí. eh, es lisa y llanamente reemplazar los pesos por los dólares existentes. La cantidad de dólares que, que tiene la Argentina hoy determinaría qué valor eh, alcanzaría el dólar en relación al peso. Claro, no es lo que se piensa de que a partir de la dolarización hay tantos dólares, eh, hay dólares guardados que no se usan, entonces uno empieza a cobrar su salario en dólares. Una no, idea muy equivocada es, sobre lo que representa. Exactamente. Y tampoco es, eh, de un día para el otro, un régimen de uno a uno, como no. eh, quienes tienen cierta edad habremos vivido. Habrán vivido, sí, digo, sí. He, he vivido... Habremos, y claro, la... no te hagamos también. Sí, claro, se ah. corría, ¿viste? No, no nací después, después de los 99 eh, sí, bueno. tal cual, eh, no, no existe, no es eso, ni tampoco es el valor del precio que vemos ahora y que pensamos que es caro. Bueno, es no. caro, bueno, tam, ni siquiera es este, porque este es en estas condiciones. Cuando, si hablamos de dolarización, hablamos de otra cosa. Digo, dividimos el dólar que hay y se va a la mierda. 2.000, 3.000 pesos, váyanos a ver. O sea, tampoco claro, es este ahí, valor. Hay... Bueno, se pueden establecer diferentes cálculos. ¿A cuánto se iría? Hay distintas alternativas para calcularlo. Sí. La base monetaria eh, contra el oro y las divisas, los eh, pases, las LELIC, diferentes formas de calcularlo. Bueno, eso da entre sí. 1.300 eh, pesos el dólar hasta 5.300 pesos el dólar. Bueno, no estaba tan errada con mi Exacto. cálculo a ojo. Y entonces, ¿qué pasa con nuestro salario? No, no existe. A, eh, con un dólar a 1.300, el salario nuestro... Imaginando que cobramos mil eh, pesos netos, un salario eh, que está por encima de la media. Imaginemos. Eh, imaginemos, bueno, si se pasara a dolarizar con un dólar a 1.300 pesos, nuestro salario pasaría a ser de 236 dólares. Y eso es en el mejor de los casos, 1.300. Sí, claro, si llegara al, al, al caso eh, al, al peor, entre comillas, todos son malos, pero al peor, entre comillas, del dólar a 5.300 pesos nuestro salario, de mil pesos, pasaría a ser de 58 dólares. Ajá. O sea, una devaluación del 94%. Eh, por ciento. Y si estuviera en ese término medio, del dólar a 2.700, 2.900 pesos, bueno, nuestro salario rondaría los 100 dólares. Deja, ni labures. Ni labures. <risa> ¿Para qué? Claro. Y además, ¿cómo, cómo se produciría esto? Tampoco es, es sin, sin dar nada a cambio. Bueno, no. eh, volviendo a privatizar el 51% de IPF que hoy ostenta el, el Estado argentino, privatizando parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es la base eh, de, de ahorro de la ANSES, privatizando las jubilaciones, eh, el, la extracción y, y exportación de litio, o sea, tienen que generar esos dólares también para eh, reemplazarlos por los pesos. Bueno, ¿qué pasó en los lugares en donde se dolarizó? Países de América Latina. En Ecuador el salario se licuó se cayó, se pulverizó en un 60% cuando se dolarizó, En El Salvador, en un 65%. En Argentina, durante el macrismo, el salario cayó un 30%. Ahí está la cabeza de Macri atrás. Él dice, vamos a ir eh, más allá, vamos a dejarnos de pavadas de gradualismo. Bueno, sí, si se devalúa el salario del 30% con el macrismo, una dolarización implicaría una devaluación del doble uh -huh. de nuestro salario, o sea, la pulverización de nuestro salario que nunca se recupera y está demostrado por los datos... ...en los países de Ecuador y El Salvador... ...en referencia, por ejemplo... ...a lo que pasó con el salario de Argentina... ...desde el tiempo en que esos países dolarizaron... ...a diferencia del nuestro que no dolarizó. Sí, y con una eh, soberanía muy lejana... ...¿no? Pensar todo esto es pensar también... ...bueno, una pérdida de soberanía... ...tremenda. Ni hablar. Tremenda Ni pérdida hablar. de soberanía... ...en un momento en el cual venimos haciendo... ...pequeños pasos eh, emancipatorios... ...pero muy importantes... Eh, digo, en los últimos años han habido eh, situaciones como muy importantes para la soberanía de nuestro país que se van a esfumar, eh, de un momento al otro los perdemos. Exactamente, y, si, y, esto, y no pensemos la soberanía como algo abstracto, sino eh, esto, eh, como algo muy concreto, no emitir sí. tu propio papel moneda, te... te, te priva de poder elegir tu política económica como, como nación, como país y, y como pueblo además de tantas otras cosas que, que la soberanía significa ¿no? Sí, totalmente, yo pensaba eh, en realidad en nuestra aduana y pensaba en el pase aduanero ¿cómo se llama? en la aduana, en realidad este paso que se hizo hace muy poquito y que lo veníamos eh, postergando desde hace tanto tiempo, pensaba en vaca muerta pensaba uh -huh. en, en el en lo que representaría la mano de obra y el trabajo con el litio para dejar de regalar nuestra materia prima. Pensaba en los cordones fruttiartícolas, pensaba en cosas muy chiquititas, en cosas mucho más grandes, eh, digo, pero perdemos mucho, perdemos, se ponen en juego muchas cosas. Sí, absolutamente, y además tampoco eh, se solucionaría en, de, de forma inmediata tampoco. el problema de la inflación, que es el problema que de base estamos también este, señalando como uno de los problemas más graves. Bueno, eso tampoco está comprobado que, que se solucione. Y, y bueno, algunos de los, eh, a ver, de los, de los costos eh, de, de las cosas que necesitamos en relación a la educación, al transporte, a la salud, a los alimentos, eh, a los servicios públicos, que hoy están eh, subsidiados, eh, parte de su, de su precio, eh, los, los pasaríamos a pagar eh, muchísimo más, no un poco más, muchísimo más a partir de, de una dolarización. Puedo tirar un ejemplo mmm, muy rápido. El pan, no. 750 pesos el kilo, ¿está más o menos? Sí, elemental. Bueno, 2.000 pesos el kilo. De algo la tan básico como el pan. Ir a la universidad. ¿Cuánto cuesta? Cuesta trasladarse, cuesta el tiempo, cuesta en apuntes, bueno, pasaría a costar o podría pasar a costar dos millones de pesos anuales. Uh -huh. Sí, sí, son cuestiones que uno dice, nos quedan lejanos y en realidad estamos hablando de las acciones más pequeñas, ¿cuánto se va el bondi? No, ¿cuánto, ¿Cuánto se va el bondi, por ejemplo? No, nosotros acá Transporte, tenemos... El colectivo... Un El balde de Mar de Plata es sí, caro. Sí, es carísimo. Están intentando llevarlo a 340 pesos. Imagínate, y esto que lo están intentando llevar ahora. Imagínate. Multiplicarlo por 10. Lo que representaría un viaje en colectivo. No, es, una uh -huh. lo que es imposible pensarlo. Sí. Imposible. Y bueno, en, en todos esos aspectos es donde se ve, digamos, eh, reflejado o manifestada esa, esa idea que... Esto hace en aparecer como novedosa y diferente cuando en realidad no es ni más ni menos que el, el revival del neoliberalismo que, bueno, estamos viendo, digamos, no, está, no estás muerto y, y pelea por volver a la superficie si es que no estás todo ya en la superficie. Eh, sí. <ríe> si es que no estás... En realidad, eh, la verdad es que vengo en esta... Yo era chica cuando estaba... ¿Ustedes se acuerdan? En el que hay que tocarse la teta izquierda eh, uh -huh. Yo era piba, era adolescente cuando en el, allá por los 90 eh, Y había, cuestio había cuestiones que uno las compraba ¿no? Porque en ese momento te lo vendían como algo eh, La dolarización, la venta de las empresas nacionales La pérdida de las jubilaciones, las AFJP Cuestiones que tienen que ver por ejemplo con las prepagas Y se perdían las obras sociales Y uno en ese momento cuando no tenías ni idea eh, pensaba, che, podía hacer esto, que está bueno venderlas, no hacerlo de las AFJP de nuevo, eh, que vengan empresas extranjeras y que no tengamos que poner... Uno pensaba, bueno, quizás nos estamos convirtiendo, no sé, en este primer mundo que nos vendían, Digo, pero ya pasamos por esto hace poquito, no fue hace tanto tiempo atrás. Y nos, y nos sí. quemamos, nos quemamos uh -huh. realmente un montón y hemos perdido muchísimo en ese... En esos años de neoliberalismo, eh, de dolarización, digamos, de uno a uno, eh, no, no podemos, quienes tenemos memoria, no podemos permitirnos que esto suceda. No, incluso es como vos decís, eh, Lur esa ilusión de productos de primeras marcas. Sí. Eh, es, eh, es eso, es eh, tan solo una ilusión que a la que alcanzan eh, pocas manos, eh, claro incluso sí. menos manos que las que alcanzan hoy, que ya son pocas. Sí, no son todas las que votan, no es que vos vas a votar y entonces decís, bueno, me va a llegar a mí también, no necesariamente, vos vas a votar y el beneficio se lo va a llevar otro. No derrama, esto está comprobadísimo. Es así. ¿Tenemos más bueno. info o no? Porque sí, tenemos una más. Dale. Un, sí, un puntito más porque esto le dimos un poco la vuelta a, a, a las medidas... De, de estos días por parte del de, de Ministerio de Economía capa, la, la capa de Ministro se supone que dentro de un par de semanas se la va a sacar para tener la capa de candidato solamente pero todavía no sucedió vamos a ver qué pasamos un poco de vuelta así a desenmascarar esta idea eh, eh, nociva dañina mm. de la dolarización y hay un punto más que tiene que ver con, con el escenario económico mundial que tiene mucho que ver con lo que nos va a pasar eh, en, en las siguientes si se quiere, décadas, que es eh, las alianzas que tejemos. Y, y sé que en el programa ustedes tienen un bloque específico de Sí, estuvimos eh, dándole vuelta. Sí. Claro. Eh, pero en este sentido empezó la conferencia del, del bloque de países, eh, economías emergentes, que es el BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica empezó hoy y termina jueves, mañana. Empezó ayer y termina mañana. Sí. Uh -huh. eh, Se está realizando en Sudáfrica por primera vez después de la pandemia, se reúnen presencialmente y en la agenda había un tema que nos importaba muchísimo que era la incorporación de otros países emergentes a este, a este selecto grupo. Y entre eh, los países que habíamos presentado todos los papelitos necesarios para incorporarse, estábamos, eh, y en temario sería Arabia Saudita, Indonesia y Argentina. Bueno, a último momento... Parece que eh, Sudáfrica decidió eliminar del, de los temas a tratar la incorporación de Argentina. Eso motivó críticas de nuestro más eh, fiel defensor para la incorporación, que es Lula da Silva, uh -huh. eh, y también de, eh, de más solapadas de los otros países que bancan nuestra incorporación. ¿Qué pasa ahí? Y bueno, hay una disputa entre el lobby de Estados Unidos con sus aliados, que son India y Sudáfrica, contra los intereses de expansión del bloque BRICS, de, que tienen China, Rusia y Brasil, uh -huh. eh, entonces, bueno, no es eh, nada casual que estemos reunidos con el Fondo Monetario Internacional en este mismo momento y, o oh, casualidad, eh, no haya salido ese tema en la cumbre del BRICS y que eh, esto, digamos, puede ser que solo se esté demorando, digamos, este, este, esta novela continuará eh, yo pensaba, mientras escuchaba, dos cosas. Primero, eh, había varios países que iban a ingresar en esta, en esta suerte de economía eh, de las, de emergente, digamos, que son los BRICS, que la verdad es que es estratégico y es muy importante para nuestro país que podamos formar parte de de este grupo, digamos, de esta alianza, no sé muy bien cómo, cómo denominarlo, sí. pero para nosotras es sumamente importante que podamos eh, ser parte, teniendo en cuenta, más y me con un aliado como Brasil, que es una potencia, que, y que nos sale medio ahí de, bueno, vos decías, no, nuestro más fiel defensor, Lula Silva. Sí, y no, y no nos olvidemos de algo esto, que es... Eh, es... Eh, tan viejo como el peronismo, digo, la, una sí. de las ideas clave de Perón en relación a la política exterior era la tercera posición. Uh -huh. Bueno, negociar con Estados Unidos, ok, primera potencia mundial, negociar con China, potencia mundial también, y con los bloques que ambos eh, lideran para, tener, para poder tener mayor capacidad de maniobra en nuestra política interior pero me hace acordar, digo, es estratégico para poder eh, primero salir de la deuda en la que estamos y poder asomar la cabeza para poder ¿no? de, de, de última hacer diferentes acuerdos o alianzas económicas, necesitamos tener estos espacios participativos. Me hace acordar mucho a cuando tuvimos una reunión, creo que fue, no me acuerdo si fue con Egipto, que también era otro de los grandes deudores del Fondo Monetario, y nosotros sí. nos, tuvimos una reunión con ellos, no necesariamente porque haya una planificación, pero sí es necesario que tengamos alianzas estratégicas, económicas, con otros países que tienen similitudes eh, en nuestros procesos, eh, sí. y me parece que es una estrategia que no podemos dejar de pasar, más en un momento en el cual estamos endeudados hasta la coronilla, eh, no podemos salir de esta solos, nos metimos en una que es muy difícil de poder salir eh, y menos, menos si no nos aliamos con países que de alguna manera u otra están generando políticas económicas, uh -huh. me parece sí, hasta ahí, básico. Y ahí la diferencia entre, entre los candidatos que tienen posibilidad de ganar las elecciones, tanto Miley como Patricia Bullrich no abonan A la posibilidad de que Argentina entre a los BRICS y al banco de los BRICS y, y tenga ese, esa alianza internacional, además de la de Estados Unidos, digamos por fuera de ese bloque, con el otro bloque. No abonan a eso, sino todo lo contrario. Si no, miremos un poquito más atrás en el pasado brasilero. Bolsonaro no asistía a las reuniones y las vació completamente, retomó ese vínculo internacional eh, Lula al ganar las elecciones. Claro. Bueno, el único candidato que, eh, cuyo proyecto político económico incluye eh, este vínculo internacional es MAFA y Unión por la Patria. Sí, es eh, perder un lugar eh, que la verdad no nos conviene y necesitamos, necesitamos tomarlo. Vamos a tener novedades, digamos, esto es entre hoy y... Eh, no, entre ayer, perdón, y mañana, por lo cual sí. vamos a tener novedades a ver, en estos no, días. No se va a tratar nuestra incorporación ahora y, y se irán estos... Va, lo que vamos a tener de novedades son algunas que otras declaraciones públicas Pero esto puede ser solo, solo una, una demora y que, y que se vuelva a, a tratar el tema un poco más adelante, e inclusive ya con el resultado opuesto de las elecciones eh, también va a, ser, va a ser diferente. Y, y bueno, eh, esto no, no, es que, no es que estemos ya afuera definitivamente, sino que por lo pronto en esta reunión, en estos días, en el marco de esta conferencia, no se va a dar la incorporación de Argentina. Bueno, habrá que seguir esperando, Juli. Así es. Muchísimas gracias. Muy interesante. Tremenda columna la de hoy. Medio, medio bajón, para serte sincera. Pero <ríe> lo ya fue. Lo siento. Podemos seguir escuchando a Viuda y hijas del rock and roll para despedirnos, si quieres. Me encanta. Igual te trajimos un temardo. Un temardo que ¿Ah, es mantenerse, sí? mantenerse en el camino. Mira, lo presento con vos. Mantenerse en el camino de Científicos del Palo. Con esto te despedimos, Juli, y nos encontramos la semana que viene. Gracias. Abrazote. Besote.